La Rima Hip Hop Fest, 10 y 11 de octubre en New Barris. Nos juntamos a construir un espacio de encuentro, de creación, de talleres, música y baile. Vibramos contra el racismo y el machismo. Despegamos el sábado 10 en el Ateneo de New Barris y aterrizamos el 11 en las pistas de skate.